Esta canción se llama Balada para el recuerdo. Y va para que ustedes se la dediquen a la persona que saben. En este caso va para mi viejo y para Padula, mi amigo. Que acá me acompaña esta noche.、Oh. Eso no es música. No puede ser música. No. No. もう一度クリオネスは私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため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 e たちのことは私たちのことは私たちの e とは私たちのことですが、私たちのことは私たちのことですが、a r a alegrar tu día.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 Pensando en tu mirada, en tu sonrisa y en tu piel. El tiempo que me queda es otra linda asignatura y tengo que estar preparado para soltarle mi poder. Hay gente que me quiere, gente que me quiere, muerto. Y de cualquiera de lado yo voy a estar contento. Porque si vivo voy a estar sonando en un concierto. Y si me muero quedará mis letras siempre por el tiempo. Volando solo como un pájaro en pleno verano. Sé que te fuiste, pero tengo Mico y mis hermanos. Todavía guardo el gran secreto y cuando nos veamos, te cuento quién es el mejor del rap en q u n c u e n t o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 Sin compañía, lo e supo con categoría. Te dije que iba a ser de todo menos policía. Me quedan varias cosas por hacer en esta vida. Y cuando termine, me voy a ir contigo p a allá arriba. For real, for real. Esto no es música. Muchísimas gracias, mi gente hermosa.